Y el presidente ya lo vio con gran interés y dijo, ah caramba, sí, Montero necesita, después de 163 años que tiene la existencia, yo creo que necesita una terminal, y una terminal grande, haga alcalde. En dos hectáreas me ha aprobado él, y nosotros lo vamos a construir en cuatro hectáreas, entre parqueos, jardinería... O sea, vamos a aumentar, concejales, si falta alguna modificación, tenemos que aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una terminal grande, modelo. Ya no nos vamos a copiar como terminal de Cochabamba, como la terminal de Santa Cruz, ni mucho menos de los demás allá. Este terminal tiene que ser único. Ya, único. Porque... Porque la, el modelo es eso, la elaboración del proyecto está hecho acá y, y es único, compañeros. Es lo que queremos. Y cuenta con varias dependencias. Tiene servicios para flotas interdepartamentales, micros interprovinciales, trufis y zona de encomiendas. Y quiero decirle, en las flotas interdepartamentales, edificación de tres pisos. ...para todo lo que es interdepartamental... ...planta baja con espacio asignado para 12 oficinas de flotas... ...o sea, 12 empresas de flotas van a tener oficina para partir de acá... ...tenemos eh, con espacio estacionamiento y parqueo... ...cuenta también con servicios sanitarios para damas y varones... ...primer piso, la planta alta... ...cuenta con oficinas administrativas para tránsito, migración... Defensoría también cuenta con servicios sanitarios Tercer piso Cuenta con Destinado para todo lo que es comedor Entonces Terminal Interprovincial Esa era la más, la más discutida La más cuestionada Cuenta Para nueve empresas de servicios de transporte Para micros Todavía tenemos por allá micros micros Que han hecho historia en Montero Y en el Norte Cruceño Para nueve estamos plantando acá, espacio asignado para nueve oficinas de micros, con espacio de estacionamiento y parqueo, cuenta también con servicios sanitarios para damas y varones. Ni en, ni en su edificio propio tienen allá esas comunidades. Trufis es la más cuestionada seguro vamos a tener algunas discusiones 48 líneas de transporte de trufis así que don Carlos Vera tiene que venirse nomás a quien va estaramoinrse uno ya está para expreso norte allá no queremos ir a nosotros ya paradas queremos ya departamentos queremos ver edificios no como equipetrol Segundo y primer primer anillo y segundo anillo tiene que ser como Equipetrol de Santa Cruz, puro edificios. ¿Qué qué cuenta lo los lo este lo, lo Trufis? Cuenta edificación de dos niveles. Planta baja solo espacio asignado para 48 oficinas de Trufis. Cuenta también con espacios cómodos para uh, para los para los uh, servicios sanitarios, damas, varones. Eh, encomiendas que siempre tienen, como también tenemos en, el, en la planta alta del mismo servidor, estamos poniendo guardería, encomiendas, edificación de una planta, de espacio designado para 14 oficinas independientes con parqueo propio, estacionamiento, A ver, escuchen, estacionamiento para 12 flotas, donde la terminal Estacionamiento para 200 trufis Estacionamiento para 10 micros Estacionamiento para 125 vehículos para pasajeros Todo aquel que viene en su autito, en su taxi, ¿dónde se van a parquear? O sea, tenemos que dar condiciones Estamos dando condiciones mejor que el hipermax Así que vayan... Eh... ...y el cerco perimetral del proyecto... ...muchos nos han... ...se han reído de nuestro proyecto... ...es un poquito... Uh, ...ya lo van a conocer cuando se construya... ...se parece una cosa muy interesante... ...ahí vamos a chalear bien... ...hermanos... Eh, ...esta obra... ...si no nos hubiera apoyado nuestro hermano presidente... ...no hubiéramos hecho... ...está cerca a los 5 millones de dólares... Ya es bastante harta la inversión, con 27 millones nuestro hermano presidente nos apoya y el resto nosotros vamos a poner como gobierno municipal. Yo quiero decirles hermanos, mucha gente hay veces dice muy lejos estaban a decir y eso es otro presupuesto, nosotros vamos a tener que pavimentar esta vía pa, solo para transporte, para no estar pidiendo retornos y eh, Si esta va para allá, esta puede venir para este lado Entonces vamos a tener 3, 4 vías tal vez por acá Vamos a tener pavimento la otra vía, está entre avenidas esa terminal Una avenida de 50 metros 30, ¿no? De 30 metros a este lado Al otro lado está Tercer Anillo Al, otro, al, al lado naciente está la avenida Venezuela con 50 metros de ancho O Se está entre avenidas, cualquiera que venga puede entrar fácilmente.